Segundo libro de los Reyes, capítulo 12. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar j o á s y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de b e r s e b a Y j o á s hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joas dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los pórticos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año veintitrés del rey j o á s aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey j o á s al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes Consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca, e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey, y el sumo sacerdote, contaban el dinero que a l l a b a n en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra, De cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se h a c í a n tazas de plata, ni despabiladeras, de ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacían para el templo de Jehová, porque lo daban. A los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió a s a e l rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó. Y se propuso a s a e l subir contra j e r u s a l é n Por lo cual tomó j o á s rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosía, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se h a l l ó en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a a s a e l rey de Siria, y él se retiró de j e r u s a l é n Los demás hechos de j o á s y todo lo que hizo, No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a j o á s en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simead, y j o s a b a d hijo de Sommer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo.